Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Ra. Este es un libro de perfectas señales, que han sido explicadas con detalle, procedente de aquel que es sabio y está informado de todas las cosas, y ha sido revelado para que no adoren más que a Allah. Ciertamente, yo, Muhammad, soy un amonestador para quienes rechacen la verdad y un portador de buenas nuevas para los creyentes de parte suya, y les ordena pedir perdón a su Señor y que se vuelvan a Él arrepentidos cuando pequen, para que sean dignos del bienestar que les proporcionará en esta vida hasta un plazo decretado, y conceda a todo virtuoso su abundante gracia y recompensa en la otra vida para que sean dignos del bienestar que según merezcan sus obras mas si se alejan de sus mandatos sepan que temo que se abata sobre ustedes el castigo de un terrible día el día de la resurrección ese día retornarán a Adá para ser juzgados y él es todopoderoso los idólatras pretenden disimular su aversión y creen poder esconderse de Adá mas aunque se cubran con sus vestimentas Él sabe lo que esconden en su interior y lo que revelan. Ciertamente, él conoce bien lo que encierran en los corazones, y no hay criatura sobre la tierra cuyo sustento no recaiga en Alá. Y él conoce su lugar de residencia en la tierra y dónde yacerá tras morir. Todo esto está recogido en un registro claro junto a él, y él es quien creó los cielos y la tierra en 6 días para ponerlos a prueba y ver quiénes sobraban mejor y su trono estaba situado sobre el agua y si dices a tu pueblo que resucitarán tras morir quienes rechazan la verdad contestarán que eso no es más que pura brujería y si les aplazamos el castigo hasta una fecha determinada dirán qué lo retiene en verdad cuando llegue no podrá ser apartado de ellos Y le sobrevendrá aquello de lo que se burlaban. Y si concedemos al hombre parte de nuestra misericordia, y luego se la arrebatamos, se desespera y es desagradecido. Y si le concedemos nuestra gracia después de haber alcanzado la adversidad, dirá, El mal se ha alejado de mí, y se muestra contento y altivo, y desagradecido con su Señor. Pero quienes sean pacientes, y obren con rectitud, obtendrán el perdón de Allah, y se muestra contento y altivo, y una gran recompensa en la otra vida. Podría ser que pensaras en dejar de transmitirles parte de lo que se te revela, oh Muhammad, por la incredulidad que ves en ellos, y que te angusties porque dicen, ¿Por qué no ha descendido un tesoro o un ángel con él como prueba de su veracidad? Mas transmíteles lo que se te revela, pues tú no eres sino un amonestador, Y Alá controla todos los asuntos y registra todo lo que hacen. ¿O acaso dicen que Muhammad se ha inventado el Corán? Diles: "Oh Muhammad, produzcan 10 suras similares y convoquen a quienes puedan fuera de Alá para que les ayuden si son veraces". Y si no te responden, que sepan los idólatras que el Corán ha sido revelado con el conocimiento y sabiduría de Alá pues procede de él y no es la palabra de ningún humano y que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto él se someterán pues abrazando el islam quienes quieran solo esta vida terrenal y sus placeres obtendrán la plena recompensa de sus acciones en esta vida sin escatimarles nada esos serán quienes no obtendrán más que el fuego en la otra vida y todas las buenas acciones que hayan realizado se anularán y de nada le servirá lo que hicieron acaso quien se basa en una prueba clara de su Señor el Corán que es recitada y transmitida por un testigo suyo de su veracidad el ángel Gabriel puede compararse con quien no se basa en nada sólido y desea solo la vida terrenal y antes de él el Corán estaba el libro revelado a Moisés la Torá, el cual era una guía y misericordia. Esos que creen en la Torá con una fe sincera creen en el Corán, mas a quienes lo rechazan de entre los incrédulos les aguarda el fuego. No dudes, pues, sobre el Corán, ya que es la verdad procedente de tu Señor, aunque la mayoría de la gente no cree en ella. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra alá quienes lo hagan comparecerán ante su señor el día de la resurrección y los testigos declararán esos son quienes mintieron acerca de su señor que alá expulse a los injustos los idólatras de su misericordia esos que desvían a los hombres del camino de alá y quieren que parezca tortuoso y no creen en la otra vida Esos no podrán escaparse de Alá en la tierra y no tendrán ningún protector fuera de él. Recibirán un doble castigo en el fuego, pues no fueron capaces de escuchar la verdad, beneficiándose de ella, ni de verla a pesar de que Alá les había concedido la vista, el oído y el entendimiento. Esos son quienes habrán causado su propia perdición y serán abandonados por lo que ellos mismos habían inventado sin que les sirviera de nada ellos serán quienes más perderán en la otra vida sin duda alguna ciertamente quienes crean obren rectamente y se sometan con humildad a su señor serán los habitantes del paraíso y allí vivirán eternamente estos dos grupos de personas quienes rechazan la verdad y quienes creen en ella se asemejan respectivamente al ciego y sordo los primeros y a quien ve y puede oír los segundos acaso pueden compararse no reflexionarán pues y enviamos a noé a su pueblo y les dijo en verdad yo soy un amonestador que habla con claridad no adoren más que a abla de lo contrario temo para ustedes el castigo de un día penoso los dignatarios que rechazaban la verdad de su pueblo dijeron Vemos que no eres más que un humano como nosotros y que solo te siguen los pobres y débiles que han creído sin reflexionar en lo que decías. No vemos que sean superiores a nosotros para que los sigamos, y más bien creemos que son unos mentirosos. Noé respondió: Pueblo mío, díganme si yo me basaré en una prueba clara de mi Señor y él me hubiese concedido su misericordia, Haciendo de mí un profeta, cosa que ustedes en su ceguera no perciben, ¿podría yo obligarlos a aceptarla contra su voluntad, pueblo mío? No les pido una retribución por transmitirles el mensaje. Alá me recompensará por ello. Y no voy a echar de mi lado a quienes creen. Estos se encontrarán con su Señor el día de la resurrección y Él los recompensará. Pero veo que que son gente ignorante pueblo mío ¿quién me protegerá del castigo de Adá si echo a esos creyentes de mi lado como ustedes piden acaso no reflexionan yo no les digo que está en mi poder las provisiones con las que Adá lo sustenta ni que poseo el conocimiento absoluto de todas las cosas que solo él conoce ni que soy un ángel tampoco puedo decir de aquellos a quienes desprecian que nada no va a recompensarlos él conoce lo que hay en su interior si dijera todo eso sería de los injustos quienes negaban la verdad le dijeron noé ya has discutido bastante con nosotros haz que nos sobrevenga aquello con lo que nos amenazas si eres veraz noé respondió ciertamente Alá hará que se abata sobre ustedes, si así lo desea, y entonces no podrán escapar. Y de nada les servirán mis advertencias, aunque quisiera aconsejarlos bien, si Alá quiere para ustedes el extravío debido a su obstinada negación de la verdad. Él es su Señor, y a Él habrán de retornar para ser juzgados. Los idólatras de la Meca dicen, Muhammad se lo ha inventado diles si me lo hubiera inventado las consecuencias de mis pecados recaerían sobre mí pero no soy responsable de lo que ustedes cometen y le fue revelado a Noé no creerá nadie más de tu pueblo que no haya creído ya no te apenes pues por las acciones que cometen quienes rechazan la verdad y construye el arca bajo nuestra supervisión y siguiendo las indicaciones que te revelamos Y no nos hables de los idólatras intentando interceder por ellos, porque morirán ahogados. Y cada vez que pasaba ante él algún dignatario de su pueblo mientras construía el arca, se burlaba de él. Noé contestaba: Si se burlan de nosotros, sepan que nosotros nos burlaremos después de ustedes como ustedes lo hacen ahora, y ya sabrán quién recibirá un castigo humillante en esta vida y un suplicio perpetuo en la otra. Y cuando llegó nuestra orden del diluvio, y empezó a brotar agua del horno, dijimos a Noé, haz que suban al arca una pareja de cada especie, tu familia, excepto quienes de ellos decretamos que perecerían por negar la verdad, y todos los creyentes. Pero solo creyeron unos pocos, y les dijo Noé, suban al arca, que ésta navegue y se detenga en el nombre de Adá. Ciertamente, mi Señor es indulgente y misericordioso. Y el arca navegó con ellos, entre olas enormes como montañas. Y Noé llamó a su hijo, que se había alejado del arca, diciéndole, Hijo mío, sube al arca con nosotros, y no te quedes con quienes rechazan la verdad. Su hijo contestó, me refugiaré en una montaña que me protegerá del agua. Noé le dijo: Nadie podrá protegerse del castigo de Alá, a menos que Alá sea piade de él. Y una ola se interpuso entre ambos y fue de los que se ahogaron. Alá dijo después de que el pueblo del profeta Noé hubo perecido: Tierra, absorbe tu agua. Cielo, deja de llover y el nivel del agua descendió hasta que la tierra se secó y así se cumplió la orden de Alá de acabar con el pueblo incrédulo y el arca se asentó sobre el monte Judi y se dijo que la gente injusta sea expulsada de la misericordia de Alá y Noé invocó a su Señor diciendo Señor mi hijo es parte de mi familia y prometiste salvarla Y tú siempre cumples tus promesas y eres el mejor de los jueces, Alá dijo: Noé, tu hijo no es parte de tu familia a la que te hemos prometido salvar, pues sus acciones no eran rectas y rechazaba la verdad. No me preguntes sobre lo que no tienes conocimiento. Te exhorto para que no seas de los ignorantes. Noé respondió: Señor, me refugio en ti de preguntarte aquello sobre lo que no tengo conocimiento. Y si no me perdonas y te apiadas de mí, seré de los perdedores. Le fue dicho a Noé. Noé, desembarca con nuestra paz y con nuestras bendiciones sobre ti y sobre las comunidades rectas que desciendan de quienes te acompañan en el arca. Pero habrá otras que negarán la verdad a las que dejaremos disfrutar durante un tiempo y después les infligiremos un doloroso castigo estas son partes de historias pasadas que ignorabas y que te han sido reveladas oh muhammad ni tú ni tu pueblo las conocían con anterioridad sé paciente pues el triunfo será para quienes tienen temor a ala y al pueblo de ad Enviamos a su hermano Hud como profeta. Este dijo: Pueblo mío, adoren solo a Alá. No tienen otra divinidad verdadera fuera de él. No hacen más que inventar mentiras contra Alá al decir que otros comparten con él la divinidad. Pueblo mío, no les pido una retribución por transmitirles el mensaje. Quien me creó me recompensará por ello. ¿Acaso no razonan? Pueblo mío, pidan perdón a Alá y vuelvánse a él arrepentidos. Alá enviará sobre ustedes lluvia en abundancia y los fortalecerá concediéndoles más bienes e hijos. No se aparten de él y no sean de los idólatras. Estos dijeron: Hud. No nos has traído ninguna prueba que confirme lo que dices. No vamos a dejar a nuestras divinidades por lo que tú nos digas, pues no te creemos. Lo único que decimos es que algunas de nuestras divinidades han debido enviarte un mal y has perdido la razón. Hud dijo: Pongo a Alá por testigo, y sean testigos ustedes también de que no soy responsable de lo que adoran fuera de Alá. Conspiren todos contra mí y actúen sin más demora. Yo confío en Alá, mi Señor y su Señor. No hay ninguna criatura que no esté bajo su poder. Ciertamente, Alá es justo en su proceder. Y si dan la espalda a aquello a lo que los exhorto, sepan que yo les he transmitido el mensaje con el que he sido enviado a ustedes, y esto servirá de prueba en su contra cuando sean juzgados. Y si no creen, mi Señor los sustituirá por otro pueblo, y no podrán perjudicar a Alá en nada. En verdad, mi Señor los vigila y registra todo lo que hacen. Y cuando llegó nuestro castigo, salvamos a Hud y a quienes habían creído con él por misericordia nuestra, y los libramos de un tremendo castigo. Ese fue el pueblo de Had. Rechazaron las pruebas de su Señor y, desobedecieron a sus mensajeros y siguieron las órdenes de todo dirigente soberbio y obstinado que rechazaba la verdad y se vieron alcanzados por el rechazo y la ira de Adá en esta vida y el día de la resurrección Adá los expulsará de su misericordia y los castigará en verdad el pueblo de Ad negó a su señor y se dijo que Ad el pueblo del profeta jud se ha expulsado de la misericordia de allah y se vieron alcanzados por el rechazo y la ira de allah en esta vida y el día de la resurrección allah los expulsará de su misericordia y los castigará en verdad el pueblo de had negó a su señor y se dijo que had el pueblo del profeta jud se ha expulsado de la misericordia de allah y al pueblo de samud enviamos a su hermano sales como profeta este dijo pueblo mío adoren solo a la no tienen otra divinidad verdadera fuera de él él los creó a partir de la tierra y los estableció en ella pídanle perdón y vuélvanse a él arrepentidos ciertamente Mi señor está cerca de quien lo invoca y responde a las súplicas, estos dijeron. Saleh. En verdad, antes de que nos exhortaras, habíamos puesto en ti la esperanza de que fueras nuestro líder. ¿Nos prohíbes adorar las divinidades que nuestros antepasados adoraban? En verdad, tenemos muchas dudas sobre aquello a lo que nos exhortas, dijo Saleh. Pueblo mío, díganme, si yo me basara en una prueba clara de mi Señor y él me hubiese concedido su misericordia, haciendo de mí un profeta, ¿quién me ayudaría contra Adá si yo lo desobedeciera? Solo conseguirían aumentar mi perdición si les hiciera caso y dejara de exhortarlos. Pueblo mío, esta es una camella de Adá y una prueba para ustedes. Dejen que coma de la tierra de Allah y no le hagan ningún daño. De lo contrario, recibirían un castigo que no se haría esperar. Sin embargo, la mataron. Entonces Al-Aziz dijo: Disfruten en sus hogares durante 3 días. Después, el castigo se abatirá sobre ustedes. Esa es una promesa que se cumplirá. Y cuando llegó nuestra orden de destrucción, Salvamos a Saleh y a quienes habían creído con él por misericordia nuestra y los libramos de la humillación del día de la resurrección. Ciertamente, Alá es el fuerte, el poderoso. Un gran estruendo alcanzó a quienes habían sido injustos por desmentir a su mensajero y amanecieron tendidos muertos en sus hogares, como si nunca los hubieran habitado. Ciertamente, el pueblo de Samud negó a su señor y se dijo que el pueblo de Samud sea expulsado de la misericordia de Alá. Y ciertamente se presentaron nuestros enviados ante Abraham, unos ángeles bajo apariencia humana con la buena noticia de su próxima descendencia. Lo saludaron diciendo: Paz. Y Abraham contestó: pas. Y se apresuró a llevarles un ternero asado, pero cuando vio que sus manos no se acercaban a la comida, pues los ángeles no necesitan alimentarse. Desconfió de ellos y tuvo miedo. Estos dijeron: No temas. Hemos sido enviados para destruir el pueblo de Lot, y la mujer de Abraham, que se hallaba presente, Se rió sorprendida al saber que los invitados eran ángeles, y estos le anunciaron que Adá les concedería a Isaac, a quien le sucedería su hijo Jacob. Esta dijo: ¡Ay de mí! Voy a dar a luz ahora que soy una anciana y mi marido ha alcanzado la senectud. Verdaderamente esto es algo sorprendente. Los ángeles dijeron: Te sorprendes del decreto de Allah. Cuando desea algo, le basta con decir: "Sea" y es. Que la misericordia y las bendiciones de Allah estén con ustedes, habitantes de la casa de Abraham. En verdad, él es digno de toda alabanza y gloria. Y cuando el miedo de Abraham se disipó y recibió la buena noticia de su futura descendencia, se puso a discutir a favor del pueblo de Lot. Ciertamente, Abraham era paciente y tolerante. Invocaba mucho a su señor y siempre se volvía a él en arrepentimiento. Los ángeles le dijeron, Abraham, desiste de defenderlos. Ya ha llegado el decreto de tu señor y recibirán un castigo irrevocable. Y cuando nuestros enviados, los ángeles, se presentaron ante Lot... Este se afligió por ellos y se angustió por lo que su pueblo pudiera hacer con sus huéspedes y dijo Este va a ser un día terrible y los hombres de su pueblo que solían cometer obscenidades se apresuraron hacia él deseosos de cometer con sus huéspedes la inmoralidad a la que estaban acostumbrados Lot dijo Pueblo mío adí están mis hijas para casarse con ellas ellas son más puras para ustedes teman a ala y no me abvreguencen ofendiendo a mis huéspedes es que no hay entre ustedes ningún hombre sensato que impida a los demás tales prácticas estos dijeron sabes muy bien que no tenemos interés en tus hijas ni tenemos necesidad de ellas Y sabes también lo que queremos, Lot dijo. Ojalá tuviera poder para impedírselos, o contase con quien pudiera ayudarme. Los ángeles dijeron, Lot, somos unos enviados de tu Señor. Tu pueblo no podrá hacerte ningún daño. Huye con tu familia durante la noche, y que ninguno de ustedes vuelva la mirada atrás, con la excepción de tu esposa, Lot le sucederá lo que a los demás el momento fijado será el alba acaso no está el alba cerca y cuando llegó nuestra orden de destrucción volteamos la ciudad poniéndola boca abajo e hicimos que se precipitaran sobre ella sucesivas piedras de barro cocido caídas del cielo las cuales habían sido marcadas junto a tu señor con el nombre de los pecadores incrédulos a quienes iban dirigidas Y sepan que ese castigo no está lejos de cualquiera que sea injusto. Y al pueblo de Madian, enviamos a su hermano Sohaib como profeta. Este dijo, «Pueblo mío, adoren sólo a Alá. No tienen otra divinidad verdadera fuera de él. No timen a la gente cuando midan y pesen los productos con los que les comercializan. Veo que gozan de prosperidad y de la vida. Y temo que les sobrevenga el castigo de un día del que nadie escapará. Pueblo mío, pesen y midan con equidad. No se apropien de lo que le corresponde a la gente y no corrompan la tierra. Lo que obtengan de manera lícita cuando negocien es mucho mejor para ustedes si de verdad son creyentes. Y yo no soy su guardián, y no es a mí a quien habrán de rendir cuentas, estos dijeron. Suhayb, tu religión te ordena que dejemos de adorar lo que nuestros antepasados adoraban y que no hagamos con nuestros bienes lo que nos plazca? Y dijeron con sarcasmo: Qué tolerante y sensato eres. Suhayb respondió: Pueblo mío, díganme, si yo me basara en una prueba clara de mi Señor y él me hubiese concedido una buena provisión, La corrupción mezclando la con beneficios no lícitos basados en el engaño. Yo no pretendo contradecirme incumpliendo lo que les prohíbo. Solo quiero corregirlos en lo que pueda. Pero el conseguirlo depende de Allah. En él deposito mi confianza y ante él me arrepiento. Pueblo mío, que sus discrepancias conmigo no los lleven a rechazar la verdad y a ser castigados como lo fueron los pueblos de Noé, Hud y Saleh. Y lo que le sucedió al pueblo de Lot no les queda muy lejano. Pidan perdón a su señor y vuélvanse a él en arrepentimiento. En verdad, mi señor es misericordioso y afectuoso. Estos respondieron, «Zohaib, no entendemos mucho de lo que dices, y te vemos débil entre nosotros» si no fuera por tu linaje te lapidaríamos pues tú no tienes poder contra nosotros sohaib dijo pueblo mío ¿acaso mi linaje es más importante para ustedes que alá y se olvidan de él dándole la espalda en verdad el conocimiento de alá abarca todo lo que hacen pueblo mío obren como quieran que yo también obraré según mi modo Y pronto sabrán sobre quién se abatirá un castigo humillante y quién es el mentiroso. Esperan a ver el castigo que les aguarda. Yo también espero con ustedes su castigo. Y cuando llegó nuestra orden de destrucción, salvamos a Sohaib y a quienes habían creído con él por misericordia nuestra. Y un estruendo alcanzó a quienes habían sido injustos consigo mismos por desmentir a su mensajero y amanecieron tendidos muertos en sus hogares, como si nunca los hubieran habitado. Que el pueblo de Madian sea expulsado de la misericordia de Alá, como sucedió con el pueblo de Samud, y ciertamente enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas evidentes al faraón y a sus dignatarios. Pero estos siguieron las órdenes del faraón, y las órdenes del faraón no eran sensatas. Irá al frente de su pueblo el día de la resurrección, y los conducirá al fuego. ¿Y a qué pésimo lugar serán conducidos? No recibirán la misericordia de Alá en esta vida, ni el día de la resurrección. ¡Qué malo es lo que obtendrán! Estas son algunas historias de pueblos pasados, cuya destrucción te contamos, oh Muhammad. De algunos perduran restos, mas otros perduran fueron completamente arrasados, y no fuimos injustos con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos al rechazar la verdad. Y de nada les sirvieron las divinidades que adoraban fuera de Alá cuando llegó la orden del castigo de tu Señor, y sólo les valieron para incrementar su perdición. Así es como Alá castiga a un pueblo cuando es injusto. Ciertamente, su castigo no es injusto es doloroso y severo. En estas historias hay, en verdad, una lección para quienes temen el castigo del día de la resurrección. Ese será el día en que los hombres serán reunidos y que todos presenciarán. Y retrasamos ese día hasta que llegue el momento decretado para él. Cuando llegue, nadie podrá hablar sin el permiso de Alá. Entre ellos habrá desdichados y afortunados. Los desdichados Entrarán al fuego, donde exhalarán fuertes quejidos y respirarán con dificultad. Allí permanecerán para siempre, salvo quien es Alá quiera. Ciertamente, Alá hace lo que le place, y los afortunados entrarán al paraíso, y allí vivirán para siempre, salvo quien es Alá quiera y hayan tenido que entrar anteriormente al fuego por no haber obrado rectamente. Esta será una gracia de Allah, continua y sin límites. Y no tengas dudas sobre la falsedad que adoran los idólatras, oh Muhammad. Adoran lo mismo que adoraban sus antepasados, y recibirán por ello su parte correspondiente del castigo, sin mengua alguna. Y concedimos a Moisés las escrituras, la Torá, pero su pueblo discrepó acerca de ellas, al igual que tu pueblo discrepa sobre el Corán. Oh Muhammad. Y de no haber sido por lo que Alá había decretado que la retribución de las acciones tendría lugar el día de la resurrección, ya habrían sido juzgados y castigados en esta vida. Y ciertamente, quienes rechazan la verdad de entre los judíos, así como los idólatras, tienen serias dudas acerca del Corán, y sin duda alguna tu Señor Recompensará a todos según sus acciones. Él está bien informado de lo que hacen. Mantente firme en el camino recto, tal y como se te ha ordenado, oh Muhammad, así como quienes crean contigo, y no transgreden los límites o leyes de Allah. Ciertamente, Él ve lo que hacen, y no se inclinen hacia los injustos que rechazan la verdad, pues serían alcanzados por el fuego y no se inclinen hacia los injustos y no tendrían ningún protector fuera de Alá, ni serían auxiliados. Y realiza el salat al principio y al final del día y en diferentes momentos de la noche. En verdad, las buenas acciones borran las malas. Esto es una exhortación para quienes meditan. Y sé paciente, pues Alá no deja sin recompensa a quienes hacen el bien. Entre los pueblos que los precedieron, No hubo personas piadosas que censuraran la corrupción en la tierra, salvo unas pocas a las que salvamos junto a sus profetas. Mientras que los injustos se entregaron al disfrute de los bienes terrenales que se les había concedido y fueron gente pecadora que negó la verdad. Y tu Señor no destruye ningún pueblo injustamente si sus habitantes son creyentes que ordenan el bien y censuran el mal. Y si tu Señor hubiera querido Oh Muhammad habría hecho que todos los hombres formasen una sola comunidad con una única religión. Mas los hombres no dejarán de discrepar entre ellos, salvo quienes reciban la misericordia de su Señor y sigan la religión verdadera, la de la unicidad de Allah. Mas con ese fin él los creó para que discreparan entre ellos y unos fuesen recompensados y otros castigados y se cumplirá la palabra de Allah. Llenaré el infierno de hombres y de jinn por no haber creído ni en Allah ni en sus profetas. Y todo lo que te contamos acerca de las historias de los mensajeros lo hacemos para afianzar tu corazón. Y ciertamente esta sura contiene la verdad y es una exhortación y un motivo de reflexión para los creyentes. Y diles: "Oh Muhammad, a quienes se niegan a creer sigan con su manera de actuar que nosotros también seguiremos con la nuestra y aguarden a ver el castigo que se abatirá sobre ustedes que nosotros también esperamos verlo y alá posee el conocimiento absoluto del ghaib que sus siervos desconocen en los cielos y en la tierra y todos los asuntos retornarán a él para que decida sobre ellos Adórenlo, pues, y depositen su confianza en él. Tu Señor no deja pasar por alto lo que hacen.